Ricardo Sametan, Sebastián Catalano. Buen día amigos, bienvenidos a Control Z. ¿Cómo le va, Yamila Betty? Pero muy bien, ¿y usted cómo le va? Bien, todo eso, le va, la... vamos a Lady Natalia, que nos acompaña del otro lado del cristal. Eh, estamos esperando a Ricardo Sametan, que tiene problemas de tren. Dice. Dice él. ¿Vos ponés en duda? No, yo no dije nada, ¿eh? ¿No? Yo no dije nada, pero... Uh, qué denuncia tremenda Bueno, vamos a esperar algo no, bueno, para mí a... que ahora como se mudó Viste, no se mudó él, se mudó su trabajo Se mudó, claro. eh, Y está muy cerca de su casa Le da un poco más de, de cosas Entonces, si va a inventar Va a inventar va a inventar, va a inventar Te por teléfono La gran Pancho Un montón de cosas que tienen que ver con Con eh, dilatar eh, Estir Y salir por teléfono ¿no? chicle, La comodidad chicle. de eh, claro. La gran Bernardo Que salías de su casa claro. eh, Tenía el estudio en su casa Y salía desde ahí casi en chancletas Tirado de eh, la cama Sí Yo le diría que sí, después bueno. de cuatro horas de sueño ¿Cómo está el fin de semana? ¿Bien? Eh. ¿Fútbol? Eh. Eh, bueno. Ah, bueno, quiero decir que Le mando un beso a todos los que nos han robado Olímpicamente oh. ese penal horrible Que nunca existió Yamila eh, Betis, igual... hincha de argentino Juniors Y yo ¿Eh? habitualmente, así que está no, haciendo lo no, propio no, no, yo, no. Alguien igual, que tendría que estar agradecido que... por estar jugando en primero Porque la verdad que tengo una suerte tremenda Tenemos una noticia de último momento Que tenemos que chequear Ahí sí. América está diciendo que hay un video hot Que involucra a dos famosos Y no Usted no será, es. ¿no? Yo no. no Yo no, tampoco. No, no, no. Tenemos información con respecto a eso, con respecto a qué pasa con eh, con la venganza la venganza digital. Hay leyes en Estados Unidos que tratan de... de Arranquemos con esto, vamos a arrancar control-z con este tema. Que hay, <risa> me eh, encanta, me arranquemos encanta. Arranquemos con esto, porque ya que está el tema instaladísimo, vamos a arrancar con eso. Eh, el porno de la venganza se llama. Ah, de que como... El, la, la típica situación en la que una pareja se pelea y yo te mando fruta con it eh y te después te subo a la red alguna foto. Hay sí. varios casos eh, en todos lados, ¿no? <risa> ¿no? No vamos a andar no, no. Está bien, antes el giro en la calle, ahora te pasas ¿sí, sí, con la cabeza, la red. sí, ¿conoces un ¿Conoce casos? ¿Conocen casos? <risa> ¿Le ha pasado alguna vez a algún cercano suyo? No no quiero decir usted, pero uh, hace, uf, y se uh, hace, uf, como <risa> si estábamos hablando de algo. Eh, un caso. Esto se refiere a casos de Mala gente. De, claro, de Mala gente que, gente. cegada por el, la sed de venganza, la por ira, el odio, la sí. ira o algún montón de cosas, lo que hace es esto, sube alguna foto íntima de que involucra en general a su pareja, en muchos casos solo, pero en algunos casos que se involucra a él. Pero o sea, con tal de... La, la, la ceguera hace que esa misma Yo persona más, sí, se ve involucrada, la, sí, total, en general son rejugada. escenas de de contenido sexual amateur, claramente, porque son personas que la se autofilman, como le pasa a esta a este a este famoso del que ya vamos a dar cuenta después. Sí, después por favor. De, de no quiero terminar tanda. con trocetas sin saber quién es. No, no, no, están ahí todos mirando videitos, Luis Novaresio está mirando sí. en vivo en un celular, un teléfono y okay. se casi se agarra la cabeza, sí. no me quiero imaginar lo que Periodista es eso. Serio, aparte de... bueno, sí, aparte. Bueno, lo cierto es que hay eh, legisladores en el estado de California, en Estados Unidos, están tratando de Eh, de legislar esto como la venganza porno O sea, lo que, digamos, decir Bueno, mirá, está todo bien, querés vengarte todo, Pero esto te, no, pero no, no podés Pero no se puede no podés, así, querido, no podés, por no favor Bueno, lo que van a hacer es eh, Subir las penas, ya hay una ya hay una Si se prueba que vos subiste a lo que se yo Y estás haciendo algún tipo de exposición Pública de alguien Conocido tuyo eh, Ya hay algún tipo de penalidad, bueno, lo que van a hacer Es aumentar estas claro. Lo que van a hacer es aumentar estas estas estas eh, estas penalidades, estas penas judiciales y hacen además en gallola. O sea, te dan unos meses de cana igual como para que no lo vuelvas a hacer, como para que lo exactamente, como para que no para que no vuelvas a, Digo, a caer sacarte en fotos este... íntimas, ¿no? O sea, porque... No, qué sé yo sacarte fotosíntimas bueno sabemos sabemos que, eh. que es una tendencia está de moda está recontra de moda yo les daría un consejo es si se lo sacan A en el momento in situ <risa> si tú lo borran acá en control z somos desde la primera hora pero primer y seis años más o menos estamos haciendo una campaña de mirá y borrá mirá y borrá mirá y borrá. Mirá y, borrá, <risa> y si podés <risa> ni siquiera grabes claro pero, pero, pero si bueno si más, te gusta si hay algo que, te, que, que es más fuerte que vos y que no podés y qué sé yo y que querés bueno. eh, querés verte en ese en ese match eh, bueno pero ti, adelante mío señor se borra se borra adelante. se firma un acta se da se, hay un escribano hay que, que está mirando hay hay un escribano que está mirando y lo que decimos siempre es esta cosa de eh, hay que tener cuidado porque las cosas que uno quiere que se borran no siempre se borran uno dice tenía un, tenía un videito en la computadora tenía un, tenía un videito en la computadora sí. lo borré le di el lete Pero no siempre los discos rígidos para ahí hacen algunas trampas, guardan las cosas ahí, viene, eh, uno después lleva a arreglar la computadora. Y, y salta la ficha ahí, John. Exactamente, te salta una ficha y te aparece te salta una ficha. un día posteado, no, te llama un amigo y te no, dice, vos... escúchame, está... logro identificar, que yo por ahí por la ambientación o por alguna cosa, algún o sea, detalle... Y, Ese y se, es, tu reloj, y se que es tu reloj Y después eso Vamos a hablar en serio Ahora sí Es bastante más complicado De, de borrar De de, de, la red. de las redes sociales Esto es algo que Se multiplica El interés por estas cosas Cuando la persona Tiene una tiene una trascendencia pública Y tiene una, okay. una Una face conocida Obviamente esto Pero bueno También ha pasado Conozco casos también De gente eh, De gente común Como vos y como yo Que <risas> nada Un día se entera Que hay eh, alguna Alguna imagen Eh, fija o el movimiento suyo eh, o suya en, en internet no, y es muy es muy complicado si bien hay sitios locales que, te, que atienden estos temas y que si vos llamas te, te lo te sacas te das te escuchas pasan con famosos pasan con no famosos donde si vos das alguna señal de alerta con respecto a che mirá hay una foto mía te la bajan pero igual es un engorro todo lo que se sube a todo lo que se sube a internet es bastante bastante difícil de borrar definitivamente así que Eh, o sea, mira y, y borrá Mirá y borrá Mirá y borrá. borrá Si es posible borrar directamente En ese mismo En ese, en ese mismo dispositivo yeah. En la camarita O en el teléfono Borrá Que sea ahí. suyo el dispositivo No pases No pases a A otro formato No pases no. un celular O una camarita o una computadora Y si es, no hay más remedio Bueno, está bueno. bien eh, Tratá de que no salga que no, que no te pelees nunca ¿Sabes? No te pelees nunca Bueno Parece Que estamos teniendo Los protagonistas De el video hot. ¿Y qué, qué, no, qué informa América? No, pero la América? verdad es que te levantan a la mañana un lunes como diciendo, un video hot, dos famosos. Bueno, estamos todos ahí en la expectativa y, no. y es Ale Sergi y Nieves Haller o algo así que es la de eso. Ah, es ya había visto todo en Twitter ayer, ni me acordaba. De verdad la importancia que le di. La, la, la, no pero fui mira, cuando me dan una noticia a Chasco, lo, me, me, te juro, me loco. Lo Ale Sergi y la otra chica que es una que eh, no bailarina, rincón, sí. una bailarina que eh, era una que se peleaba con que la otra morocha. Yo soy muy malo para los hombres. ¿Con, el... ¿Con Andrea Rincón? Andrea Rincón, ah, exactamente, con Andrea Rincón. <risa> sí, bueno. que quería que le pague el seguro México, una cosa así. Sí, eh, no Bien. sé, no sé si motiva mucho a las masas Pero no es famosa, si... estamos eh... Ah, bueno, supongo que hay muchas fans de Miranda o fans de Miranda que podrían llegar a estar interesados en, tener, sí, en ver bueno. este video, eh, no sé, yo no, no que no no voy a ir corriendo en principio eh, a buscar no, nada. No, de no, este, no. Nada, de este señor. Bueno, eh, así que ya sabes, filma y borra. Filma y borra. Bueno, eh, ahora volvamos a hablar un poco del fin de semana y todo eso, ¿bien? Sí. Más allá del fútbol. Bien, un montón de cosas, chicos. ¿sí? ¿Un montón sí. de cosas? <risa> no creer que sea lunes, ¿no? <risa> bueno, me mata. ¿Usted cómo le mucha... pasó? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Hoy me levanté muy temprano. Muy temprano, ¿qué sería? 6. Uh, muy temprano. Sí, me desperté. Eh, eh, ¿sin, querer? ¿Sin querer? Clarisa, queriendo? mi novia, dice que esa ansiedad... Eh, me levanté a ver Breaking Bad final. Ay, ah. no te puedo creer. Ah, eso quería discutir, bueno, no sé si les piden de programa o qué. qué series empezaron? A ver. Eh, sí, voy a hacer una pregunta. Si pongo un tema musical, ¿es spoiler no? No. ¿Podemos poner eso que estará? No es spoiler. No, no digo nada. No, no, para nada. No voy a, no voy a ser tan amargo de, de contar el final de la serie, no. le contamos a la gente sí que que terminó que terminó Breaking Bad. ¿Terminó? ¿Cómo, cómo, cómo Terminó. es su vida ahora? ¿Cómo? Lo noto como nostálgico. Había mucha catarán. movida en las redes sociales. Sí. Esto es un programa de tecnología, de internet, de, de, de, de vida social, y de, de vida digital, eso quise decir, y de un montón de cosas. Y el tema de, de Breaking Bad fue un fue un debate durante todo el fin de semana y semanas anteriores también. Que ha ganado un montón de Emmys también la semana pasada. Un montón de cosas. Viene ¡Gan! ganando mientras entra Ricardo Samedo a este estudio mayor de Radio Palermo. Eh, de, de, de, de, desembarca días. y dice... Díaz Qué voz que tiene Nosotros intentando Acá muy bien Y, y el tipo Te viene con el, con el casco Viene pedaleando <risa> es Está más despierto Que nosotros Está más claro. despierto Está más despierto Bueno, ¿Viste Breaking Bad, Ricky? No No bueno. Así que No, no, no no, no, no digan mal. nada Natalia no, no, no, tampoco no, no, no Natalia No, vi el final de Breaking Bad Que se emitió ayer en Estados Unidos Que se emite la semana que viene En... Acá en Argentina en lo, lo adelantaron eh, No, no, no, no pero, Estaba por Skype con un amigo bueno, le iba Hay un amigo que sí Y me, me pone el, la camarita en el televisor correcto eh, Y ahí pispió de, de refilón Estamos escuchando un tema musical Que no es spoiler Pero bueno te, no, no, no estoy spoileando Yo, me dio Un tema no, musical bueno, es, no, es no, no, no, no es spoiler No tengo mis, mis audiculares puestos así que... no, dice, no escuches no, Igual no dice nada el tema no, musical no. Eh. Un tema que se llama Baby Blue Nada más Perfecto. No voy a decir nada más, se llama Baby Blue y La operadora lo, lo va a agarrar Me va a tirar lindo. con de todo Muy lindo el final, de estuvo estuvo bien, me gustó ¿Sí? ¿Se eh, queda conforme? Más, sí. Está bien, está bien, emotivo Bien, bueno, acorde eh, Me parece que la, la serie eh, Es mucho más que su final Obviamente, es una serie que tiene ¿Cuántas? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cinco temporadas? ¿Cinco temporadas? Soy, seis, ¿Seis? Seis temporadas, sí, creo sí. Seis temporadas. Bueno, eh, nada Todo el que... No, no, ya se venía los ya últimos ocho capítulos que se dieron ahora este año. Bueno, estuvieron muy bien, los hemos visto, muy cinematográficos, muy bien guionados, etcétera. Terminó como tenía que terminar una una gran serie para muchos la mejor de los de estos del tiempos, mundo ¿no? del, mundo sí, del mundo mundial. Eh, mucha expectativa, hablamos con Yamila recién en las redes sociales, Ricky de de esto en los últimos eh en los últimos días y en las últimas semanas con respecto al final. Mucha muy, gente pidiendo además que no, que, no que no adelanten los que ya vieron al ah, final. Verdad, que no. Acá no sí, vamos a decir si no. absolutamente nada de esto. Que Nos no metimos. spoileen, Que no spoileen. La serie se emitió ayer en Estados Unidos, el último capítulo. Y se va eh, a emitir el domingo que viene acá en, en Argentina. Hay mucha gente que lo ve por televisión, otros recurren a otras a otras vías se lo bajan de internet, internet. que mal no eh, se hace eso yo me desperté a las 6 de la mañana pero eh, Clarisa para, para Clarisa para me, ver, dice ver, ansiedad, ver, me dice que es ansiedad me ¿sí, dice que es ansiedad ¿no? y otras cosas como que soy un idiota y hago otras cosas ¿no? pero pero el término le, lo engloba dentro de sí, un término sé. médico el, el, que es el ansiedad el término médico es ansiedad y no me levanté a ver esto me desperté de ninguna manera accidentalmente y justo dio la casualidad y no no me levanté a las 6 y cuarto a las 7 menos eh, a las 7 menos cuarto dije va a acordé de breaking bad o que, sea que estás cayendo ahora. Clarisa entre estúpido idiota me dice que eso igual es algo que yo lo hago inconscientemente que la ansiedad claro. es inconsciente me dio una elección de, de psicología me recomienda pastillas para tomar y eh, eh, no está mal igual la pastilla tomar pastilla no, no está no, buenísimo está verdad, no. lo viste lo viste Mientras descansaba, está perfecto. Eh, sí, estuvo uno ahorita ahí a ver hoy si lo veo, no, no lo veo. ¿Eh? capítulo, largo, capítulo de hora. Hora, hora 55 Bien. minutos. Em eh, Eh, es raro Lo que pasa que no, no es raro arrancar, no arrancar un lunes nunca, así No creo haber nunca hecho esto de despertarme he hecho, eh, Me he reunido con gente para ver el sí, final de Love, por sí, ejemplo sí. Pero con amigos y empanadas y helado <risa> sí, y un montón sí, de cosas sí. Es sí. medio nerdo, pero bueno sí, pero Es, es, es un Pasó, bueno, pasó. Es, pasó Todos hemos pasado por pasó. ahí, pues, señor Pasó, pues, un montón todos. de gente que compartís oh, mientras que uno puso. está viendo Es la próxima Mensaje, mensaje, mensaje, mensaje, llamada, con, llamada mensaje con mi amigo Guilla a las sí, 3 no, de la mañana no, para hablar del final de 24 y sí. llorar juntos, eh, claramente lo hemos hecho, eh, pero nunca había hecho esta situación, ayer me acosté como a la 1 y media, 2 de la mañana eh, eh, vi, vi que estaba disponible vi que, <risa> no, que estaba disponible estaba Breaking Bad dije, sí. lo veo, no, sin subtítulos mejor no está el subtítulo inglés, pero dije, no no, tranquilo, vamos a seguir como hasta ahora y tranquilo, hasta arriba, eh, porque me desperté a de la mañana, pero Eh, ahí sí bajé el subtítulo en español Que ya estaba recontra mil claro. disponible Y recontra mil bajado Había como tres 3000 como bajadas claro. eh, La serie bajó muy rápido O sea, esto quiere decir Le explicamos a Daniel Rosa Que cuando más rápido baja Hay más gente que la está bajando claro. sobre Más todo, gente que la tiene Que, está que la, tiene, claro. la está compartiendo Que ya la bajó y la está compartiendo eh, O sea, bajó muy rápido O sea, había mucha gente pendiente de esto Obviamente claro. en todo el mundo Y bueno, nada eh, Ahí está, ahí estamos Eh, contenta ahora le, triste, ¿y ahora final, qué hacemos? puse a bajar por lo menos 10 series nuevas eh, con una tremenda ahí es donde creo que la, la adolescencia puede ser cierta sí, sí eh, lo puse terminé <coughs> la serie y puse agarré 10 ¿viste esta semana empezaron 10 sí. series? ¿cuáles vieron? ¿habieron alguna nueva? Sonando, está, está sonando el teléfono en este momento atienden vivo atienden vivo debe ser gente que no quiere que spoile <risa> okay. eh, no voy a hacerlo de ninguna manera bueno eh, muchas series ni, ni sé puse Tremendas porquerías, imagino yo bajar pero no ¿Algunas hay... de, la, de las que están pasando al aire? Sí, todas Yo también Señor <risa> Ricardo No sé qué están pasando al aire Pero calculo y, así, eh, alguna... empieza... Shields empezó la semana no, pasada Empezó Blacklist que... Hoy ¿no? empieza Hostages Black, Vi todo. <risa> todo Esos tres no Hostages me... lo vi, lo vi host, pero... Hostages no lo puedo poder ver Porque es la de la última temporada Y sacando mi chico, sorry ninguna... <risa> bueno, No puedo ¿Sabes que ninguna de esas...? Patricia, en los primeros capítulos. No, ¿no? ¿Primer? Bajé por lo menos 15 primeros capítulos de cosas para no ver sé qué o sea, demonios son. Los asistentes de, lo de los de los, de los vengadores. Sí, ellos Shills. ¿Agen eh, Shills. Son unos peregrinos que les le van a hacer. Son peregrinos. Ahora, ¿sabes lo que viene esa serie de Ricky? Chicas muy lindas. Sí, en todas las series hay chicas lindas. No, no, no, pero no en hay un fisick trope para, te voy a decir. Para, hay un fisick trope que es el de Shills, el de la chica de Blacklist. Y no sé cuántas más que son como todas el mismo perfil. Muy bonitas, pero son como todas sí, parecidas la, la, la, eh, Blacklist es una serie De espías tipo eh, Homeland o una cosa sí, así ¿no? claro. Aparentemente, vi un el capítulo Pero tiene que ver con una cosa así media de, de espionaje qué sé yo muy, en, Todo es muy FBI Eso me parece en, la, en, el lado, en el lado B de Los Vengadores eh, Chicas muy lindas sí. No sé quiénes son pero Algunas eh, eh, son conocidas, otras más o menos eh, Bueno, el agente Colson no murió chicos. Esto, esto El agente es Colson mente. de Los Vengadores No, no murió, murió. Eh, así que nada, estamos todos contentos sí. Aparece detrás de una... O sea, esto se sabía, pues se sabía El que lee más o menos un poquito de serie sabe, Y que es eh, pero, fanático pero con... de Marvel Y sí, de Los Vengadores claro. Sabe que no que no murió El, el, La, chabón, este. el chabón este Bueno, eh, Ricky, ¿te parece que vayamos una tanda? Me y arranquemos de una buena vez por todas por Con este Control Z ControlZradio.com.ar Ahí nos encuentran, vamos una tanda, escuchamos un poco de música Y ya volvemos Auspicia Claro, empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple, es claro. Durante este mes, tu nuevo Fiat 1 Cero Kilómetro te lo entregamos con el pack de seguridad bonificado. Porque en Fiat, la seguridad no la compras, la elegís. Acercate a la red de concesionarios oficial Fiat y comienza a disfrutar el nuevo Fiat 1. Importador Fiat Auto Argentina S.A. Domicilio Carlos María de la Pabulera 299 Capital Federal. Origen del producto Brasil. Precio de lista del pack de seguridad 2500 y 202 stocks en Promoción válida hasta agotar stock desde el 6 del 7 del 2013. Equipamiento según versión. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Tomá conciencia, el monóxido de carbono mata. hace revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevení accidentes. Conocé qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar barra consejos monóxido. Es un mensaje de Metrogas. Discúlpeme, Moscardelli, pero sigo pensando que usted relaciona todo con el dinero. Dígame... Un instrumento La guitarra Mermelada favorita Rosa mosqueta Una prenda de mujer Tanguita Mocardelli, probó con Quiñela Plus ¿Qué? Con Quiñela Plus, por solo cuatro pesos, tenés un pozo mínimo asegurado de ochocientos mil pesos Y podés ganar con ocho, siete, seis y cinco aciertos Lotería de la Provincia Jugar compulsivamente es para la salud Centro de asistencia 0800 444 4000 ¿Pensabas que un iPod es una ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control-Z y llamá a las cosas por su nombre. Sí. Yo tengo la mejor, pero... Yo también tengo la mejor. Parece, es raro, ¿verdad? Es, raro. Raro esto, es sí. muy SnapDog, digo, sí. ¿no? Sí, porque ¿no? estamos haciendo una, una versión diferente de radio y explorando nuevos este nuevos formatos, ¿no? Est explorando un formato que se llama meter la gamba claro. al aire... Ignorar el cartel rojo. Ignorar el, el cartel, Exactamente. Sí. Bueno, eh, dejamos a la hora ¿te parece? Sí, me parece Bueno ¿Hablamos serie? de tecnología? Sí, un poco Y como para... Ah, poquito para Dexter Pero bueno, deja Que terminó también Dexter Tremendo, final Empezó eh, Dautonavid Sí, a full A full Bueno Igual eh... Dautonavid es genial porque es, es un novela Es una, es una telenovela digna de... Es con flema Sí <risa> Es así es, Son ingleses de... de de principios de siglo y es milen, y su corso, increíble completamente. Pero bien. o sea, es un si no la vieron eh, y gustan de las telenovelas, es un novelón, todos se mueren, todo está todo mal todo el tiempo. Es un castillo en 19 ocurre entre 1914 y 1920, o sea, más o menos más las menos. temporadas eh, de mega, mega recontra lujo con 20 eh Empleados domésticos, va o a ser de sí, era servidumbre. Eran servidumbres sí, en ese sí, momento, realmente... y es toda la vida de lo, la última parte de lo que sería la... Después los tiempos fueron cambiando y eso dejó de pasarse. O claro, bueno, pero... Vieron pues... la Segunda Guerra y no había plata para... no, en pero, Inglaterra claro, para, pero para tener que... tanto tanto lujo. Lo que muestran es eso, ¿no? Es el comienzo de la decadencia de, de la aristocracia más que la, de la nobleza más que sí. la aristocracia inglesa, está muy bien, muy bien ambientado, muy bien actuado, es una es un muy buen retrato de retrato de época de, de, de ese momento. Sí. Empieza con el hundimiento del Titanic, sigue sí. buenísimo. No vamos a hablar nada más, está en su tercera temporada, lindo, buenas actuaciones, etcétera, etcétera. Bueno, la semana pasada, el lunes, sí. cuando transcurría este control Z, hablamos de la debacle de BlackBerry. Sí. Salimos del aire Nos llamaron por teléfono, nos consultaron sobre si BlackBerry debía ser vendido Y dijimos que sí Y ese mismo día, horas después, se anunció que eh, en realidad no fue fue sí, es una transacción El sí. principal accionista de BlackBerry compró la compañía sí. Es un señor, es una una compañía que se llama Fairfax Financial Fairfax que la... Canadiense también, Canadiense ¿no? ¿no? Como, que como RIM, que es la empresa dueña de BlackBerry De hecho la dirige un señor que se llama Prem Watsa, que es Muy amigo del uno de los ex CEOs de Mike Lazaridis, uno de los CEOs de Canadá. Eh, y no está muy claro qué es lo que está haciendo el tipo. Parece o sea, como un rescate, como una una protege, protege sus propios sí. su propia inversión, este fondo tenía alrededor del 10% de sí. de BlackBerry el principal accionista y lo que hace es pagar 4700 millones de dólares para quedarse con la mayoría accionaria de la compañía. Nada, no, mm. todo igual, no no no es que Pasó a estar bien BlackBerry después de esta transacción No, para no, nada eh, Lo que no se sabe es que van a hacer Lo que se calcula que va a hacer Es soltarle la mano al negocio del hardware Que es lo que le está trayendo Mil millones de dólares en pérdidas Por inventario no vendido, básicamente eh, Es una pena, pero los equipos con BlackBerry Y es, aparentemente Según lo que cuenta esta gente Y uno tiende a creer que ellos son los principales interesados, interesados No está vendiendo nada Entonces, eh... Nada, digamos, se está reportando mucha pérdida y no, no está muy claro cómo cómo podrían hacer para rescatar esa parte. Sí, la parece otra... más como una... como una están reafirmando que la empresa va a ir para algún lado, que los profes accionistas en principio se van a hacer cargo o que están armando un paquetito lindo para poder venderla. O sea, hay que ver qué, qué pasa finalmente. Exactamente. Si sí, pues, sí lo que propone este hombre, perdóname, eh, se, se lo aceptan, la empresa va a dejar de cotizar en bolsa Como está haciendo él ahora claro. Y lo bueno que tiene eso Es que los tipos pueden tomar un montón de decisiones y acciones Sin tener que preocuparse Por la cotización de la acción en el momento Porque los mercados se desplomen Y estén todas las, todos los medios del mundo Dando notas Diciendo que este blackberry la, la acción de BlackBerry se deshace Y entonces la empresa Entonces tienen la posibilidad de hacer cosas a puertas Remodelar más a puertas cerradas Claro, más tranquilos y decir, bueno, de acá a un año les mostramos en qué en qué estamos trabajando. Bueno, bueno. uno uno de los datos que me llamó la atención de esta transacción que repito, 4.700 millones de dólares es lo que pagó este fondo, es lo que pagaría. Sí, sí, está toy pero probarse. Eh, BlackBerry llegó a valer en el 2008 80.000 millones de dólares. Sí. O sea, ese era el valor de mercado en el 2008 cuando era el rey de los teléfonos de los teléfonos y los servicios de lo que era el, el comienzo de la era del smartphone. Y eh, de 80.000 a, a menos de 5.000. Ese, sí. es ese es el valor de, de, del, de, de, de, de, de, de los números que muestran un poco lo que pasó en los últimos años y le, y la caída estrepitosa que tuvo que tuvo BlackWare. Bueno, ya que hablamos de telefonía celular, hoy leí a la mañana en el libro del cronista una nota de Andrés Sanguinetti que dice que eh, en lo que va del año en la Argentina, los usuarios de telefonía celular gastaron 40.000 millones de pesos en servicios. Eh, no, a qué, interesantísimo a qué se refiere con todos los servicios que tienen que, que se cursan por por medio de la telefonía celular desde las llamadas hasta los mensajitos sí. Y todo lo que tiene que ver con navegación por internet y mensaje multimedia etcétera etcétera etcétera qué numerito, ¿eh? sí numerito eh, las uas de un de casi un tercio que esto también es muy muy impresionante respecto al mismo periodo del 2012 o sea en estos meses eh, en estos 10 meses 9 meses que van de, del año se Eh, aumentó un 30% por más de un 30% el consumo de, de servicios de servicios móviles en Argentina tremendo tremendo es un negocio básicamente es un mercado que es una guita importante ¿no? muchísimo dice él con una mirada almacenero pero bueno es lo que me da ¿no? bueno, la mucha mi plata mucha plata che que cantidad de guita lo que haría yo con esa plata no, sí, no sé bueno la ¿sabes que podes hacer? ¿qué? puedes comprar 8 veces a BlackWare Claro, no No, porque estos son pesos, son, ¿no? Estos es son pesos, ahí empezar con la cuenta de Blue y así, A ver a cuánto me lo toman A ver a cuánto te lo toman, sí. qué sé yo Pero una vez la compras Sí, sí, una vez sí. Y te queda plata como para, sí. es más para ir a comer, para ir a comer a todos, ¿no? 6 por 8, ponete ¿Nos contrato de Sebastián? ¿Son 40 sí. millones? ¿Son 6 por 8? ¿48? ¿Estás eh. <risa> ahí? No alcanza? ¿Estás ahí? Bueno, okay. termina el año Son 6, son 9 meses con el, Terminas el año Y con eso compras Sí Interesante el, el sí. número eh. Sí No eh, A veces parece mucho Y no es tanto No puede ser Sí No, si está menos de ¿A cuánto estamos? ¿A cuánto lo cotizamos? El dólar está 5 y pico Y bueno Si eso sale 4 mil Poner que sean 5 millones sí. 5 mil millones 5 5, 25 5 por 6, 30 Sí, pero... Me seto a la tabla Pero... 5 por 7 Pero bueno, por eso Depende qué dólar Claro sí, Depende qué dólar Bueno, bueno. Eh, Todo lo que tiene que ver con SMS Y mensajería multimedia Es el, los, los principales generadores de ingresos El 58 El casi el 57% de, de los servicios de valor agregado Tiene que ver con... Tiene que ver con, con esto Así que eh, Esto es el, el número que más viene creciendo En el dentro de lo que es el paquete entre llamadas mensajes y todo lo que todas las categorías que hacen a la telefonía celular todo lo que tiene que ver con mensajería en todas sus formas eh, es lo que sigue lo que sigue lo que sigue reinando y por, de, por debajo de eso está la navegación por internet o sea todavía tienen mucho peso lo que es mensajería Ajá. en comparación con internet porque obviamente eh, si bien los usuarios de smartphone y los que usan internet crece también Eh, en, en cifras considerables año a año y mes a mes Lo que sigue teniendo peso todavía Es el mensajito que usa casi todo el mundo Que tiene teléfono celular Se calcula, según el, el INDEC Hay 58 58 millones de líneas de, de telefonía móvil Algunos dicen que es un poquito menos Algunos dicen que es un poquito más Depende quién, quién analice estas cifras Lindo número, ¿no? 58 sí. eh, Leí a 60 también el otro día por ahí Bueno Bueno Eh, Ricky, son Señor. las 10 y media, ¿te parece que hagamos una pausa? Y dale Bueno, vamos ControlZRadio.com.ar Ahí en un rato, este programa para que lo escuchen online Lo puedan bajar a sus teléfonos, a sus tabletas Para que hagan lo que quieran con él Y para que nos dejen mensajes, saludos, spoilers de series Todo lo que quieran Ahí volvemos Quedate porque ya viene más control ControlZ Escuchá control z porque la vida... No se puede deshacer, pero sí la tecnología. Bueno, vamos a hacer un pedido a la Secretaría de Comercio Interior que habilite el, el ingreso de... Necesito la crema para peinar, chicos, me está faltando. La crema ya. para peinar, exacto, Entonces, vamos no a hay, ver marcas. No, no, no. no, no. no hay reemplazo local no. todavía. Claro, claro. Eh, o que fabriquen o que fabricen, localmente claro. o ensamblen, sí. <risa> ensamblen. Pero de, de, de esa calidad en calidad, una, un herbal. ¿Puedo decir que sean los rulos y se pongan con en claro, la cama, exactamente, crema? Que se pongan las pilas. Eh mm. nada, ya está desesperada. Desesperada. La desesperada. Y lo además nosotros también, la que lo estamos viendo. Estamos viéndose, damos ¿no? fe que, o sea, que sí, La piba que, está mal. Sí. vieron <risa> vieron eh, la pantera rosa cuando entra sí, en el se la, la, la, la, la bueno, sí. así. No, no, no. rulos. Pero en serio, cuando... la verdad, no estamos no hicimos ningún pedido. Mirá que hablamos de ensamble de teléfono, todo. Pero la, piba, la flaca está mal. Está mal, está mal, está mal. ¿Te podría una, una, una, una tablet? No, no, bien, no, no. Casi no te digo que es debido a muerte, pero, pero... está pegando sí, sí. muy, muy sí, sí. la línea de flotación esta piba se nos va al demonio. Sí, Yo se nos... te digo, estoy a este, en la cornisa. Está mal. Bueno, estoy mal. Eh, esta semana, la semana pasada, sí. se presentó... Eh, el, el servicio de música Spotify Sí señor ¿Fuiste? No Yo sí ¿Y qué tal? Por eso sabía <risa> que no <mejor> hubiera sido <risa> eh, Hoy estamos Pero pues, eh, La estamos rompiendo sí. Ese día no, Está bueno, Ese día ¿no? hubo dos anuncios Sí, dos Se presentó el, el Moto X El sí. nuevo celular de Motorola Sí Y se presentó Spotify Sí ¿Fuiste a la Motorola? Fue, fue los dos Qué grosso que Yo no fui a ninguno Pero no lo digo con pena, en realidad. Empezamos porque... por el cronológico, Motorola Moto X. Sí, ya ah, hablamos acá del teléfono nuevo de Motorola, sí. el teléfono al que le hablas. Sí. Un teléfono al que le decís, ok, Google Glass. Le decís a okay, Google Now, porque si le decís... Google, Google, Google Glass. Glass. Pero pará, okay, Google Glass es la frase para, para los Glass. anteojos. Sí, por eso. Que eligió... Eso. ¿Ya lo contamos esto? No. La novia despechada. Ah, la novia, o sea, sí, Exactamente. Okay teléfono, el modo X es un smartphone muy lindo, que tiene como, eh, digo, un smartphone muy lindo con eso quiero decir que es más o menos parecido a todos los smartphones, sí. la novedad es que cuando el teléfono lo puedes manejar sin tocarlo, sí. vos diciéndole, ok, Google Glass, Google Now, vamos a hacerlo bien y ahí le haces una pregunta como Eh, agendarme tal día está Ponerme, bueno. ta, ponerme la, la alarma tal hora eh, Llamar a tal Llamar eh, a tal Mandar un mensaje, tal, tal, mandar un mensaje tal Que diga tal cosa Preguntar algo a Google Por ejemplo ¿Sale? tal cosa O activar el GPS Cómo llego a tal lugar Cómo te llego a tal lugar En esto es igual A todos los demás Con la diferencia Es que en todos los demás Teléfonos Vos tenés que tocar un botón Para activar la función De esto, reconocimiento de voz Esto está esto todo es el tiempo Sin tocarlo sí. Sin tocarlo lo más La gente de Motorola Explica que Tiene un procesador muy potente Que está atento Y vigilante todo lo que pasa alrededor y cuando reconoce la voz del dueño que en realidad lo tienes que entrenar previamente se activa o sea, ah, como, ver, es, como bueno. mascota, es como una mascota es como una mascota tal cual sí, es como un tamagotchi camine, le decís camine juira de ahí y le vas diciendo todas las cosas a la que le podés decir a la mascota y y te responde caché, caché le decís sí, caché <risa> cachilo bueno eh, una un evento muy lindo en Puerto Madero en el cual eh, estuvo también eh, presente en el señor Kawasaki sí, el de las motos El de las motos Nunca le hicieron ese chiste eh, Yo escuché a dos personas sí. Hablando por radio Diciendo sí. que el que había venido Era Robert Kiyosaki ¿Y quién es Robert Kiyosaki? El de Padre Rico Padre... Eh, ah, padre, padre Rico Padre pobre a, a, Otro gurú no. que pero de la, y que Y nada que o sea, ver Estuvieron ahí viendo Chico, Un tipo dale. que era otro sí, sí. En uno de los casos Puede haber sido un chiste sí. Yo lo escuché arran... En otro bueno. caso hablaba De un tipo que que no era, era ah, <risa> Que hablaba. tiene los nombres parecidos Los dos Dale. tienen eh, Son eh, Ascendente oh, oriental eh, Son sí. japo estadounidense claro. Los dos sí. eh, Pero digo De ahí a que Te confundas no, Bueno Hay claro. Kawasaki Que es uno de los de los, de los tipos que estuvo en los comienzos de, de Apple No sí. los comienzos, pero sí más en la, en la, en la parte de mitad de los 80 Cuando cuando Apple empezó a cobrar un poco más de, de, de, de importancia Cuando nivel, Apple volvió, digamos Claro, a nivel global Y ahí eh, fue uno de los gurúes y ahora trabaja en Motorola Sí Di una charla bastante, eh, ¿cómo decirlo? Eh, muy de una onda estamateas una onda así eh, bueno, lo, lo hablamos, Claudio sí, sí. María Domínguez muy, sí. muy de de, de, autoayuda muy de, de, arriba, ¿no? de autoayuda pum para arriba de autoayuda pum arriba, espiritual después sí. habló del teléfono, obviamente, sí. pero bueno tiene esa, esa faceta de gurú eh, eh, qué sé yo sí. bien bueno, por él, ¿no? bien digamos. por él, sí. estaba bien, canchero con una camisita, estaba sí. sí. bien tipo agradable, pero la charla Fue para ese lado sí. ¿Qué sé yo? Mm, sí Yo la vi por por internet Porque se transmitió en streaming eh... Muy histriónico el, el traductor el, tra el traductor muy particular muy La gente lo, lo atendió en los comentarios Sí, de, lo gastaban de la... un poco sí. Pero muy histriónico Me gusta ese tipo de traducción ¿eh? Me gusta ese tipo de traducción Donde el traductor te actúa Sí, sí, sí, te actúa sí. No, era un, no, no era una voz monocorde Sino que el, tra trataba de, de, de seguir el... El tipo de, de no, entonación que le no, Hay una nada, persona enfrente que no está, no está leyendo un powerpoint Sino que como decíamos recién Está dando una cosa que es más de, eh, de arenga Si querés, sí, o de sí, cosa totalmente. de vivir bien ¿Y, qué sé yo? y el traductor se enganchaba sí, con sí, esa cosa Lo cual me parece, me parece bastante sí. bien Bueno, presentaron el Moto X sí. 3.500, 4.000 pesos, pesos Dentro más o menos, ¿no? de dos semanas Aproximadamente Exacto. con las tres operadoras Si querés probar un teléfono al que le podés hablar sí. Está buenísimo Y tiene otra cosa que para mí es mucho mejor que lo, la, que lo de la hablarle al teléfono que a mí personalmente me parece que es algo que no, eh, depende, no va, pero, depende, pero depende, entiendo, depende. Que, entiendo que está bueno, entiendo que por ejemplo lo de, lo de hablarle al teléfono. Si vas en el auto, está bien. está buenísimo porque sí. no tenés que agarrar para manipularlo. Bueno, eso, creo que son como las aplicaciones como muy limitada pero a la vez es algo que no molesta si eso no es mucho más perfeccionado puede ser un gran una gran herramienta. No, total, y además en este, digo, en este y todos los demás teléfonos a mí lo de reconocimiento de voz no me da, pero entiendo que tiene su aplicación y entiendo también que yo no lo uso nunca, pero no me no interfiere en mi, en mi uso normal del claro, cotidiano. Si no lo usan, no pasa nada. Si no lo usan, no pasa nada. Y lo otro que está buenísimo es, te pone notificaciones en pantalla, te prende la pantalla cuando te llega un, un, un mensajito o algo, te, no te prende una luz de notificación como tienen muchos teléfonos, sino que te prende la pantalla y te muestra un iconito, eh, gasta muy poca batería eso y vos podés... Ver una, una vista previa del mensajito También, Sin sin tocarlo de, sin desbloquear el teléfono Tocando apenas la pantalla, pero sin desbloquear el teléfono Y empezar a, ah, ok Me llegó un Gmail, tengo que bajar la barra claro. de notificaciones Hacer clic, esperar, que recargar lo, no, lo ves ahí Eso me parece que está buenísimo, está muy bien implementado La gente de Motorola, con toda la impronta de Google Obviamente que compró Motorola como todo el mundo sabe Y si no se lo contamos ahora, hace, hace un, dos años, dos años. años. Eh, Tiene esta cosa de usar el teléfono de la forma más natural posible sí. Que es el espíritu Google Que eh, está ahí eh, traducido el Motorola De hecho, por ejemplo, la camarita Sacudiéndola, algún teléfono ya tenía esto Sacudiéndola sobre su eje vertical Se activa la cámara sí. Y lo que te dicen es, tenés muy rápido la cámara Para sacar fotos de cualquier cosa No tenés sí. que ir, prender la cámara, esperar que nada con un comienzo de empezar a interactuar con el teléfono de una forma más natural según la visión de Google ¿no? sí. esa es un poco la, la idea bueno después de ahí nos fuimos a Recoleta al, eh, a la presentación de de Storyfy de, de, de Storyfy, de Storyfy. Oh. sí exactamente es de, Spot, de, de Spotify sí. eh, un servicio de streaming de, de música muy famoso en todo el mundo que tardó bastante en llegar a, a la Argentina y América Latina también de hecho Argentina es el América del Sur por lo menos no está, no está disponible todavía en Brasil Tienen un porfolio de 20 millones de, de canciones Más como un porfolio una batea De 20 de 20 millones de canciones Acá se va a poder escuchar más o menos el 80% de todo eso La explicación de la gente de Spotify De por qué demoraron tanto Es porque es bastante ardua la negociación Con las discográficas para autorizarlos Tipo lo que tienen es toda la discografía De las principales empresas de, del mundo de la música Para que las puedas las puedas escuchar con con, extri, con streaming Hay tres versiones de... ...por las cuales puedes usar este servicio... ...uno es gratuito... Sí. ...que es solo por streaming y con publicidad... ...y después hay dos servicios pagos... ...uno que sale 18 pesos por mes... Sí. ...y otro que sale 36 pesos por mes... Sí. ...que te permite bajar la música... ...claro, el de los 36 pesos por mes... ...te permite tener la música en, el, en el, la tableta... ...o el celular... ...y además bajarte la música para tenerla offline... ...el de 18 solo en un dispositivo... El ...en 18, un desktop, en en una la el... computadora de escritorio... ...no en dispositivos móviles... ...claro, sin, sin avisos... ...y el gratis... Eh, vos escuchás toda la música y cada tanto te pone un, un avisito que dice Hola, estás escuchando Spotify, salas, salas, salas, salas. Auspician esta transmisión, Comparte. la siguiente firma No, es, hasta ahora el, yo la estoy usando la semana pasada Y era solamente, por eso es una cuestión de tiempo Obviamente hasta que consigan eh, auspiciantes eh, Hasta ahora era solamente un, una promo de ellos mismos Rogándote que pagues los 18 pesos Que eh, a mí me parece, digamos, una plata sumamente... Modesta o sea, Sí, de hecho los 36 Te permite bajar la música sí. O sea, bajar los archivos de música En formato MP, MP3 no, no, en MP3 no. no En un formato protegido Es un formato así. protegido De hecho no tenés acceso a los archivos que Quedan encriptados por ahí Bueno, pero Te lo puedo bajar a tu computadora sí. Para escucharlo offline Sí y a tu, O a tu teléfono Sí eh, Está bien, es un precio razonable un precio Si lo comparás razonable. con lo que va un CD Que yo Recontra recontra, recontra accesible Bueno Lo que no sé si va a andar muy bien Es el tema de del streaming Digamos Si vos lo escuchás en un teléfono Con 3G, por más que tengas el servicio de tarifa plano, obviamente, eh, se va a complicar un poco, porque y, sí. sabemos como la cobertura de 3G sí. eh, lo que representa, ¿no? Sí. Si vas a confiar en, en ir, en, te vas a imaginar yendo en bondi, escuchando música, y va a estar complicado. Lo sí. más probable es que se corte cada segundo y medio, más o menos, ¿no? Y va a ser complicado. Va a ser sí. complicado. Bueno, nada, es una lo comparan con el con el Netflix de Me sigue, Me sigue, sigue sonando telefónico. Ahora bueno, es, eh, uh, es el mismo es el mismo el mismo esquema. El, el esquema de Netflix pero llevado a la música. Bueno, um, te parece que nos llevamos una tanda? Me parece fantástica. Y ya volvemos con más control Z. Recuerden eh, nuestro usuario de Twitter es control la letra Z radio y si no triple W control Z radio Z en este caso con las cuatro letras. .com.ar y ahí ven los programas los escucha los programas anteriores, etcétera. Vamos a la tanda. Auspicio Claro, empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple, es claro. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa?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 Seguimos, recuerda en www.controlzradio.com.ar o en Twitter, control la letra Z, radio. Es así. <risa> bueno, ya que hay un macho hermoso, voy a decir que estábamos escuchando un tema. ¿Un de... tema? De Tarantino, George... Tarantino sí, Connection sí. es el George disco Ma ese. Ma sí. sí. Tapa o sea, verde. Tapa. Makers, eh, Selection es el de Reserval Pounds. Señor, o para los amigos Perro de la Calle. cuando Yo yo cuando la vi en el cine, entre las noches, una señora se desmayó. Cuando en el momento que vieron, que en el momento que, eh, a, a, no me acuerdo cuál es, que lo tienen atado en la silla, le cortan la oreja. Sí. Bueno, y una señora hizo pum. <risa> y empezaron. Jampa. Y me, no, pero, o sea, pobre la señora, pero imagínate, nosotros ¿Es que estábamos médicos, todos viendo. No, no, no, sí, por supuesto. No, no, no, paren la, paren la función, paren la función, luces por favor. Ay, y me no dejaron la película creer. a la mitad de la vida. ¿Me estás jodiendo que pararon en ¿No? el cine? Obvio. La mina estaba ahí, se cayó la redonda ¿Sanía? ¿Sanía la en medio de la la y la señora dice, se al cine." Pero obviamente fue lo que sucedió, la agarraron. No vale? la, la, agarraron la sacaron al al lobby. Pues y todo y el mundo para eh, insultando y Ase, viven, raro, de, yo, de, no de repente se levantó a pagarle. la película? Sí, a la película, ya perdíse el clímax, parte el momento de la película, el momento culmine casi, el clímax. No, pero ¿para qué va a señora a ver una película así? para bueno, bueno, no bueno, sabía, ¿dónde sabía dónde que le iban a, a mostrar cómo le cortan la oreja que reconozco es un es un momento impresionante sí, pero igual para el momento que le cortaon oreja ya lo habían molido a palo tenía o sabía sea, sangre claro, me todo me me cortó, por todos lados era una cosa de locos o sea esa película gran película gran película bueno que eh, con qué seguimos ¿Viste que eh, ya tengo el tema? Okay. Eh, los millonarios eh, de del mundo de la tecnología sí. les encanta irse al espacio, se ríen, sí. no, ¿no? No, lo disfruta mucho este programa, sí. sí. mucho? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, me alegra. No me me puedo creer que estemos haciendo esto. Pues los millonarios del mundo de la tecnología sí. eh, están un poco delirados con el tema del espacio, sí. Están sí. como porque, un fetiche, porque bueno, mira la luna, nerdcitos que crecieron sí. que en realidad hermana en la luna. Hay un verdad? Que... Mira, sí. Yo te ¿Cómo? juro que lo leí, es? Es buena. Quieren hacer un gran hermano en la luna. Para lo viste para... en internet, seguro. <risa> no, leí, ¿Algo en que? no, que. no, que escúchame, lo llevar... vi en internet. <risa> <risa> escúchame, pero no, super confiable. Foro, no sé cuánta no. De acá, forchan, como para salió, salió en Facebook, como dice mi viejo. Salió en Facebook eso. <risa> Ay, amoroso. Te no eh, le voy a dar eh, a Néstor, eh, no sé si eh, nos estará escuchando, pero... Obvio, ¿Viste, que la, Viste que nació la hija de acá, ya no en Facebook, dijo. Espera, él dijo maestro. No, bueno, pero esto es verdad, de acá como a 10, 20 años lo quieren hacer. Ah, es como una mega cápsula, sí. o sea, digamos, como el Truman Show. Están planeando la futura, ¿verdad? la gente que se puede escribir ah, sí, tiene igual. que tener eh, entre 18 y 30 años y, bueno... Y pasaporte, bueno. Bueno, bueno, para que tengas pasaporte al día y... Perdón, si estaban... y esto sí es... Entonces, la verdad, no si estaba... como lo que dijo Javier Rese que puede ser un volazo, claramente, eso no, que que si, es... Sí, si si... ah, güey, porque se si aparecen Google también, también la verdad. Sí, si, eh, estaba el tema de juntar la gente para ir a, a Marte, que hicieron claro. que hicieron esta encuesta de quién se propondría para ir a Marte, a parte, sí, en, un Marte. De, en un viaje de en un viaje que era de un viaje de ida, o sea, explícitamente diciendo, "No, y hay un montón de gente incluyendo varios argentinos que están en la lista vamos de vida espera. no se sabe si llegamos pero sí. lo comparten el viaje no, no, pasarlo bien llevar mate un viajar, calor tremendo mate tenerete el viaje no, mate, te el te viajar. Viajar. un que calor tremendo calor terreno. bueno los millonarios hay dos millonarios sí. uno que es el dueño de Amazon, Jeff sí, Bezos, sí. y otro que es el dueño de Tesla Motors, sí. que es eh, Elon Musk. Acá contamos que hace poquito está haciendo como un sistema de transporte nuevo que como una cápsula, como una especie de tren bala en cápsula que va a unir dos ciudades en Estados Unidos. Bueno, el tipo tiene mucha guita, no, no sabe el... qué hacer. Tan es así que, por ejemplo, eh, ambos están por comprar el centro... Se están peleando por comprar el centro espacial Kennedy, ¿viste? Donde salió el... Cabo la, las, claro. misiones, las misiones las Apolo y los los... Eh, los uh, transbordadores espaciales ¿sí, sí, sí? Sí, señor. bueno eh, que está nada se está cayendo, se lo están alquilando la NASA sí, sí, sí. Lo está alquilando porque quedó vacío el edificio y la, la crisis la NASAsa está medio en problemas y ambos eh, que ya tienen dos empresas de espaciales eh, lo quieren alquilar está bien besos de hecho perdóname es el hombre que dijo Che, cuando salían los apolos a la luna viste que había unos cohetes a los costados que se iban combustible, unas que se vaciaban, Esos cohetes se desprendían y caían al océano. Exactamente. Sí. ¿Y dónde están eso? No, están en el fondo del mar, yo. ¿Dónde? Y más o menos por acá. Bueno, fue Vamos. se compró un traje de buceo, compró un uh -huh. traje de buceo y lo faulkner. Lo faulkner lo sacó, gastó una fortuna fenomenal para sacar esos esos los este, motores del Apolo. Sí, claro. Exactamente. Y ofrecerlos y lo, los lo donó a la a un museo. Pero, digo, ¿está dispuesto a hacer eso, no? A bueno, es gente, es, gente, es gente que tiene muchísima plata. De sí. hecho, por ejemplo, Jeff Bezos hace poquito compró el, el Washington Post, uno de los diarios emblemáticos de del mundo. Sí. Y eh, todo el mundo se, se pregunta qué va a ser, cómo van a ser el futuro de los medios. La persona que revolucionó el tema de la venta de libros y un montón de otros artículos, eh, también se, pro, se propone... Eh, quizá revolucionó el tema del, del, del periodismo y también el turismo espacial, y atrás de eso están y quieren alquilar de ahí el, el, el centro Kennedy para mandar los cuetes para arriba. Cosas, sí. claro. para, hacer, como, para, para cosas. Para hacer sus cosas. <risas> no tiene que ser un asado y de mucha gente igual bueno. no, yo quiero alquiler después yo lo uso para lo que quiero no, no, no, no. el contrato no dice con no lo, lo que me no. sale claro, no voy a poder festar un lo cumpleaños ¿eh? me dejame. dejame vivir tiene <ríe> todo ¿eh? ah, bueno. pero, no, pero además las instalaciones son para un montón de gente puede hacer cualquier cosa ¿eh? bueno, que gran programa Acabemos con esta agonía sí. Nos vamos hasta el lunes que viene Cuando arranquemos otro Control Z ControlZRadio.com.ar sí. es nuestro site sí. Muchísimas gracias Natalia en la operación La gente de Loray Producción en la producción comercial Señorita Yamila Vetti, señor Sebastián Catalano Bueno, Breaking Bad, ¿sabes cómo termina? Sí. <risa> Chau, hasta el lunes que viene Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar